cuatro patas tiene que tener para administrar, por un lado los trabajadores en la cabeza de nuestro director, por otro lado las autoridades municipales, concejales y alcaldes, por otro lado los sectores sociales y por otro lado el CEDES, la parte técnica, es importante. Yo creo que... Eh, Escuchando las palabras del doctor Guzmán, Está bien nuestro hospital se tiene bastante, atiende mejor que los, que los de Santa Cruz. Entonces qué nos falta? Organización. Turnos. Ya, turnos, esas 30 horas no debe haber, compañero, hay que de hacerle entender por muy especialista que sea, Por lo menos que venga dos, tres veces a la semana pues el, el doctor, porque al final le cuenta ese ítem e, e, e, es un es un soldo pues. Porque una vez tuvimos problemas con algunos médicos y comenzamos a revisar el, el salario que reciben todos los galenos arriba de 20.000, 21.000, 22.000 por los años de servicio y todo lo demás. El alcalde recibe la mitad de eso, compañeros, el sueldo y trabaja 16 horas día, los 30 días del año, los del, del mes, los 360 días del año. Imagínense, está bien, respetamos, han estudiado en la universidad Se sacrificaron Pero tienen que cumplir con el trabajito que se les hacía Imagínense si no habría este hospital Yo les aseguro con las disculpas que merecen Las clínicas también no habrían Porque muchos pacientes de estas clínicas se van allá a dejar su platita Van a disculpar, pero es así Entonces es importante... Se conocer el trabajo también que hacen, no todos los médicos son este ahí unos cuantos. El 90% para mí trabajan bien. Hay un 10% y ese hace quedar mal. Y eso es lo que repercute ante la opinión pública, eso es lo que critica el pueblo. El otro día tuvimos problemas, a mí me contaron los concejales, está ese preparativo que el médico en vez de atender a un accidentado, ahí afuera estaba charlando, conversando. Si estamos en horas de trabajo, no podemos conversar, tenemos que estar atendiendo al paciente, ese es su trabajo. Entonces, hermanos, yo creo que falta de conciencia, falta un poquito más de dedicación, va puede ser excelente. Si ahorita está bien, podemos ser, doctor, ustedes son los que se lo van a llevar las flores, al final de cuenta no es el alcalde.